Hasta el 27 de abril, o sea, por el plazo de dos semanas.、Eh, venimos bien,、eh, aproximadamente tenemos 50 inscriptos, así que bien, marcha todo muy bien. Es un buen número, entonces, teniendo en cuenta que comenzó el día de ayer y bueno, recién ahora abrió al menos el, el, el c a m u y los distintos puntos al menos donde también se puede inscribir, es un buen número. Sí, sí, es un buen número. Nosotros tenemos 11 talleres, 11 capacitaciones. Y、eh, un cupo establecido de 30 participantes por cada capacitación. Así que nos da un número de 300 que casi siempre se completa, 300 por periodo.、Eh, así que 50 en, los, en un día y un par de horas、eh, está muy bien. ¿Se puede comentar la cantidad de los talleres, al menos o s que están dispuestos? Sí, los talleres tenemos.、Eh, tenemos dos puntos digitales. Está el del CAMU y el, y el punto José f u l k e s que funciona en la Secretaría de Desarrollo Social en la calle Álvaro Barros.、Eh, tenemos Ofimática, que son las herramientas de oficina a la computadora, alfabetización digital para adultos mayores. Esto es lo básico de la computación, la computadora y el celular. Pensado para personas que no tienen ningún manejo de tecnología. Después,、eh, fotografía y producción audiovisual. Eh, diseño gráfico y community manager.、Eh, robótica para niños. Este es el único taller que tenemos exclusivamente para niños y funciona muy bien. Es de 8 a 13 años. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué otro? A ver, necesito el, el machetito. Producción musical, digital, que s e se da en el CAMU. Y edición y postproducción de audio, que se da en el, en el punto 1. Y desarrollo de videojuegos. La verdad, que en ese sentido completo para, el, para toda la comunidad, ¿no? para toda la franja etaria, no solamente para las adolescentes, sino también para los adultos. Y en este sentido, que se agregó esto justamente de la robótica y demás para, para las infancias. Sí, sí,、eh, principalmente el, el público que viene a, al punto digital son adultos jóvenes y jóvenes. Eh, que, es, que están distribuidos en todas las propuestas.、Eh, lo, lo más convocante es Community Manager y Diseño Gráfico, que son como oficios emergentes,、eh, que tienen tiene salida laboral、eh, muy rápida. Pero también tenemos talleres como Robótica, que en principio、eh, salió como Robótica y fue decantando en Robótica para niños porque el público era mayormente niños. Y a l f a b e t i z a c i ó n digital siempre fue p e n s a d o para adultos mayores. Teniendo en cuenta también los años anteriores, que al menos se han desarrollado los talleres,、eh, ¿cuáles son por ahí lo, los distintos talleres que、mm, son los más convocantes, que la gente por lo general se llega a escribir e、eh, una mayor cantidad? Bien, el más convocante es Community Manager. Ese por lejos es el, el que primero completa el cupo, eh, después, eh, diseño gráfico. También es muy importante. Y producción audiovisual. Producción musical es un taller nuevo. Producción audiovisual viene ya hace varios años. Community manager y diseño gráfico también. Producción musical es uno nuevo que largamos el año pasado y también muestra una, una gran convocatoria. También la importancia ¿no? de seguir manteniendo y sostener estos espacios,、eh, teniendo en cuenta que justamente la gente,、eh, ni bien、eh, aparecen las inscripciones abiertas, de manera en s e g u i d a se podría llegar a decir que ya vienen a i n s c r i b i r s e también. Sí, sí, ni bien ven la convocatoria, se acercan a i n s c r i b i r s e、eh, demuestran mucho interés.、Eh, nosotros. Eh, a veces no podemos conformar a todos con los horarios, es algo que, que sucede. Intentamos que cada taller tenga dos horarios e intentamos repartirlo entre las dos sedes、eh, para distribuirnos más homogéneamente.、Eh, pero bueno, no podemos conformar a todos. Lo que sí,、eh, les pedimos que se acerquen igual y que estén atentos porque los cursos se repiten、eh, en dos periodos a lo largo del año. Este es el primer periodo que, que empieza en abril y termina en julio, y el segundo periodo empieza en agosto y termina en noviembre. Entonces intentamos rotar los horarios, y por ahí, si el primer periodo no, no pudieron cursar, pueden cursar en el segundo. La segunda etapa del año me parece perfecto. En ese sentido, ¿te parece recuperar también la información de cuándo la gente se puede acercar, al menos aquí, a inscribirse? Sí, tanto acá como en el punto digital 1 se pueden inscribir a todos los talleres de 9 a 1. Y、eh, con fotocopia d e d n i ese es el único requisito.